Classic, ¿cómo estás? Un besote enorme de Concha t a u s t e Son las 7, las 6 en Canarias de este 26 de noviembre. Y vamos a arrancar nueva hora felicitando a toda una Classic que hoy cumple 83 años. La reina del rock, Dina Turner. La escuchamos ahora en la fórmula original. Buenas tardes.

Yo s n ú me r o s s o、no? r t

And a hero comes along with a strange.

semana Por cierto, los llevamos en portada en nuestra web porque acaban de reeditar uno de sus míticos videoclips, lo han restaurado en alta resolución y es una auténtica pasada. Lo puedes ver en los40classic.com, donde, por supuesto, también te informamos de los últimos planes de la banda que ya te digo yo que no son pocos. Seguimos disfrutando de este sábado. Estás en la fórmula original donde te sientes a gusto, verdad? Y no quiero que te pierdas los siguientes números: uno que hemos seleccionado para ti.

Te va n a encantar, ya verás. Los 40 Classic. Classic. La fórmula original con Concha Tauste.

か。Classic.

Terminado, considerada La canción más feliz del mundo. Ahí estaban Queen, una banda que siempre está de moda. Y por supuesto, también la garganta prodigiosa de su líder, que sigue fascinando a todas las generaciones, ¿verdad? El carismático y único Freddie Mercury. Esta semana se han cumplido 31 años de su fallecimiento. Y por supuesto, hemos querido rendirle homenaje con diferentes reportajes que vas a encontrar en nuestra web.

Mientras le e c h a s un vistazo a los40classic.com, llega otra banda, otro dúo, que también es sinónimo de éxito. Desde los 80, desde su debut, suenan Model t a l k i los... n

40 Los cuarenta clases, o s

Grammy se llevó este Need You Now de la banda Lady a n t e b a l l u Y no te muevas, ¿eh? enseguida regresamos con más números 1 aquí en la fórmula original. Así que cárgate de energía porque ya te adelanto que vamos a bailar un poquito. ¡Feliz sábado, Classics! Ídolos, classic. el espectáculo musical para toda la familia de los 40 Classic s y Rock en Familia llega a Santiago de Compostela.

n o v e n t a y o c h o

1998 Los 40 Classic 94.8 8 e escuchas? Los 40 Classic Mi radio favorita La escucho siempre Me gusta mucho Classic, Classic. Los 40 Classic Yeah

40. Hola Clasiquero, soy m a r i c a r m e n de Murcia. Ellos son de los nuestros. ¿Y tú eres? eres uno de los nuestros? Los 40 Classic, la fórmula original.

g e r protagonizando una de las historias de amor más taquilleras de los 80, y Joe Cocker poniéndole sonido con este baladón en compañía de Jennifer Warms. La música de siempre, que es más de ahora que nunca, se lleva lo Classic y nosotros además presumimos de llevarlo en nuestro ADN. Los 40 Classic, que además se ha preparado para seguir disfrutando de la tarde, AM Clan, Shash con Tina Cousins y John j e t f hasta la hora en punto.

Vamos a estrenar Hora con Roxette, nueva hora en la que también van a sonar por aquí p a n d a u Ballet, The Beatles, The Police, Wimmy Houston y muchos, muchos más números que uno. Espero que los disfrutes. Un beso a todos ahí con Chataoche.

c l á s i c

Una de las mejores canciones del cuartito de Liverpool, Los Beatles. Como ves, bueno, estamos enamorados de lo classic y tenemos mucho para compartir y regalarte. Tarde de sábado con una selección muy completita y variada de éxitos y números uno desde la Fórmula Original: Los 40 Classic. classic. La Fórmula Original con Concha Tauste. Los 40 Classic. Números uno como esta aparente canción romántica de The Police.

I saw an angel of Adam Shaw.、Sure. She smiled at me on the subway. She was with another man.

Debut en nuestra lista, el padrino de nuestro primer aniversario. Esta semana ya sabes que hemos cumplido cuatro añitos. Y ya te digo yo que aún nos estamos recuperando de la super fiesta c l á s i c de este pasado jueves. Que sí, que sí, que algunos aún están con resaca. Y ya sabes que la mejor medicina, el mejor remedio para todos los males, <ríe> es nuestra música. Te ayudamos pues, a llevarlo un poquito mejor ¿eh? con nuestros clásicos. Como este que suena ya de Whitney, que da título, por cierto, a su biopic.

Que se estrena el próximo 21 de diciembre. Y si quieres ver un avance en exclusiva de la película, pues entra ya mismo en los40classic.com.

Aquí David e de Bajo. Ellos son de los nuestros. s e r e s uno de los nuestros? Los 40 Classic, la fórmula original.

v e c l á s s i c

Con este Living La Vida Loca fue la canción del verano del 99 que nos apetecía bailar, por supuesto, contigo en este último fin de semana ya de noviembre. Una pausa de nada y ya te adelanto que van a sonar por aquí una banda muy genuina y enérgica, como muy pocas existen en el universo rock. No te muevas, ¿eh? quédate aquí con los Classics, con los 40 Classics. Solo

En Morning Box. x c u á n no está, no? No, no está. ¿Sabes、no, qué me dijo Juan? A... Llega esta semana. Voy a o una cosa、ya. que me dijo Juan el otro día que me dejó loco. ¿Qué ¿Qué te dijo? Me dijo,、no. tú sabes, Aldán, que、sí. cuando yo n o t r a b a j a b a aquí y escuchaba la s e s i ó n creía que tú eras un tío gordo. <risas> como un trueno. Y yo digo, ¿te digo ¿tengo eso? Tengo voz de gordo como un trueno. No, pero porque tienes la voz gruesa. Morning Box. Todos los días desde las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Javier p e n e d o te despierta en los 40 clásicos.

Repsol, inventemos el futuro. Hola Classic, te invito a subir conmigo al DeLorean y viajar hacia 2040. No tengo la bola de cristal, pero si quieres, puedo jugar contigo a Radio Futura e imaginar cómo será el mundo del mañana hoy. 2040 Future Classic con Bruno s o k o l o v i c Un podcast sobre innovación, creatividad, tecnología, cultura digital y vida del mañana. Escúchalo en la app de los 40, los40.com y en todos los agregadores.

セビア

Bum bum bum bum bum

Lamb. Ding ding d o n g Bom bom ba bom bom bom bom.

I am

y o k

「騒がせよ」

See ya.

Esta tarde, c l a s s i c e r o Ramazzotti y en segundos también el v a r á la gran voz de Celine Dion y un éxito ochentero de y u r i t Mix. Quédate con los Clásics que estamos a puntito de estrenar la noche del sábado y Edu Naranjo te está preparando una selección musical muy, muy, pero que muy divertida. Que la disfrutes. Un besote enorme. Hasta mañana. Los 40 c l a s s i c s La fórmula original con Concha Tausté. Los 40 c l á s i c s

シック。<Classic. S 2> <ペー>

Cuando son las 9, las 8 en Canarias y cuando aún estamos viviendo los últimos coletazos del Black Friday. Otra costumbre más adoptada de los americanos, sí. Que l n t r o 90 de las 9 de hoy, ellos ya hacían Black Friday, pero en nuestro país, nada de nada. Y para adivinar el año hasta donde viajaremos hoy, ahí va la pista. Era el último viaje del acorazado más poderoso de América. Me encanta este negocio. ¡Ala! La fiesta era salvaje.

Los dejó a todos asombrados. Imagínense que este arsenal de armas tácticas nucleares cayera en malas manos. El Pentágono jamás pensó que un grupo de terroristas se hiciera con el mando. Pero no contaron con alguien: con el cocinero. El mismo año del estreno de esta película, empezábamos a bailar con este de Double You. Please don't go. Please don't go.

Please don't, please don't go, please don't go, please don't go, please don't go, please don't go, please don't go. Babe, I love you so,、please、I, I want you to know, please, that I'm gonna miss your love, please. The minute you walk out that door, please don't go.

40クラス。

Se、empieza diciembre, con él llegarán otra vez las cenas de empresa. Y si por A o por B llevas mil sin salir, con este c a n t e i n My Eyes of You, espero te hayas imaginado de nuevo las luces de colores y las bolas de espejos. Bueno, y si por el contrario, este pasado jueves viniste a la fiesta del cuarto aniversario de la radio, gracias por celebrarlo conmigo y todo el equipo. En nuestro perfil oficial de Instagram puedes intentar localizarte en alguna de las imágenes cazadas al vuelo esa noche.

Cumplido dos décadas de la llegada de Juanes a lo alto de la lista de los 40 con este Adiós le pido. Ya es todo un clásico y recibir este año el Golden Music Award de los 40 lo ha tenido de lo más merecido. Y aún haberse ganado un lugar entre los grandes, el colombiano sigue picando piedra ahora con el recién sacado sencillo Amores Prohibidos, avance de su nuevo disco. A lo mejor.

Eso te sirve de idea como regalo de cara a estas Navidades. Dale una vuelta mientras también se s u b a esta noche a estar con nosotros Jennifer Page.

Medana. Los 40 Classic. La fórmula original.